Profecía de m i q u e a s capítulo 6. Estamos compartiendo la lectura en el Antiguo Testamento de la Biblia. Repito, capítulo 6 de m i q u e a s controversia de Jehová contra Israel. Verso primero. o í d ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. o í d montes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 Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó b a l a q u e rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Lo que pide Jehová. Verso 6: ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos?